Tomar una semilla y sembrarla en tierra apropiada y luego verla brotar, crecer y a su tiempo dar flores y fruto es una experiencia inolvidable, excelente y aleccionadora. No necesita ser agricultor para saberlo. Cualquier persona puede sembrar una semilla en cualquier recipiente en su ventana. Hoy, aquí en Momento Decisivo, el Dr. Germaya nos guía en el estudio de la parábola de la semilla y los terrenos. según se relata en el Evangelio de Marcos. Para introducir su mensaje, El Sembrador y la Semilla, con ustedes el Dr. David Yeremaya. Estamos muy agradecidos por su sintonía hoy, al empezar nuestra consideración del tema El Sembrador y la Semilla. Casi toda persona, en algún momento en su vida, ha tenido la experiencia de sembrar una semilla, Puede haber sido en la escuela primaria, como parte de alguna tarea asignada por la profesora. En el Evangelio de Marcos, se nos da un relato que dijo el Señor Jesús y que tiene que ver con la semilla y su proceso de crecer hasta llevar fruto. Amigos y amigas, estamos llegando al final del primer volumen de esta serie y queremos recordarle de nuevo que ya está disponible para ustedes la guía de estudio que acompaña esta serie, titulada también En busca del Salvador. Comuníquese. con momento decisivo para recibir toda la información que necesite para pedir este recurso. También puede recibir toda la información sobre cómo pedir el juego de discos compactos con las grabaciones de estos mensajes. Ahora, empecemos nuestra consideración del tema «El sembrador y la semilla». Una de las cosas más curiosas en mi calidad de pastor es lo que la gente recuerda de lo que digo el domingo. En una ocasión, durante la temporada de Navidad, prediqué un mensaje en el que hablaba de cómo la conectividad es importante y usé alguna ilustración jocosa en cuanto a las luces en los árboles de Navidad. Poco después, hallé un amigo en el lugar en donde hago ejercicio por las mañanas y me dijo que el mensaje había sido toda una bendición para él. Siempre me anima cuando la gente dice eso. Entonces él dijo, sabe, lo que más me bendijo en realidad fue que yo también detesto las luces en el árbol de Navidad. Así que para mí resulta de lo más curioso cómo predico y hago mi tarea y el trabajo de exégesis del texto y luego lo digo a la congregación. Y lo que la gente recuerda, lo que más recuerda, más que cualquier otra cosa, es alguna de las ilustraciones que dije. Y eso no debería sorprenderme, porque en los evangelios tenemos más de 60 relatos que Jesús dio Jesús fue el mejor relator de historias que jamás ha vivido. Y él podía estar caminando con un discípulo y ver un árbol y dar un relato sobre ese árbol que ellos nunca olvidarían. Y aquí, en el Evangelio de Marcos, capítulo 4, Jesús dice uno de sus mejores relatos. Jesús habla de un sembrador que salió a sembrar. Este relato es, por todas las normas, tal vez el mejor que Jesús dijo. De hecho, En el versículo 13 del capítulo 4, Jesús da esta breve evaluación de su relato. Les dice, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo, pues, entenderéis todas las parábolas? Jesús dice, al entender este relato, tendrán la capacidad de entender todos los demás relatos que les he dicho. Algunos, tal vez, se preguntan por qué Jesús dedicó tanto tiempo a dar relatos y también por qué su pastor usa ¿Tantos relatos e historias? La respuesta es muy clara. Como un escritor ha dicho, los seres humanos son criaturas forjadas por relatos. Nacemos en relatos. Nos criamos con historias y vivimos y morimos en historias. Cuando quiera que tenemos que responder a una pregunta grande, ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué sucede cuando muera? Contamos una historia. La sola mejor manera de recibir la fe o de una vida fiel Es un relato en el cual uno es un personaje. Su tarea en la vida es ser un personaje en la mayor historia jamás contada. Es aquello para lo que fuiste creado. Si la fe fuera primordialmente una idea, el intelecto solo podría ser adecuado para lidiar con ella. Pero puesto que es más bien una vida que hay que vivir, necesitamos una historia. Una historia, un relato, como la vida engrana todo lo que somos, mente, emociones, espíritu y cuerpo. La fe nos llama a vivir de cierta manera y no solo a pensar de cierta manera. No es posible simplemente escuchar un relato y entenderlo. Uno lo escucha y se compenetra en ese relato. Todos sabemos eso. Así que quiero que ustedes se compenetren en este relato conmigo en cuanto a Jesús. El escenario del relato es muy interesante. En Marcos 4.1 leemos...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 no había lugar en donde pudiera separarse de la multitud lo suficiente como para enseñarles. Y las Escrituras dicen que tenía a sus discípulos ayudándole. Así que se subió a un barco y usó esta barca como púlpito. Se sentó en la barca y les enseñaba a la gente que se habían reunido en la playa. Y al enseñarles, probablemente alzó la vista y vio por encima de la multitud, allá en el trasfondo había alguien que estaba sembrando en un campo. Jesús vio eso. Y utilizó eso que estaba sucediendo ante sus ojos para dar un relato que ilustraría a sus discípulos cómo iba a ser la vida para ellos después de que Él volviera al cielo y cómo iba a ser la vida en cuanto al crecimiento del Evangelio. La Biblia dice que les enseñaba en parábolas. ¿Qué es una parábola? La palabra parábola significa poner algo al lado de otro algo, una parábola. Es un relato que pone algo junto a alguna verdad que se quiere enseñar y la parábola dice lo que sea que esa verdad signifique. Aquí tenemos un relato que ilustra esta verdad. Así que esta parábola tiene tres puntos. Es una parábola en cuanto a un sembrador, en cuanto a una semilla y en cuanto a los terrenos en los cuales se siembra la semilla. Los primeros dos puntos son en realidad rápidos y fáciles. El sembrador, por ejemplo, es mencionado en el versículo 3. Oíd, He aquí, el sembrador salió a sembrar. Y Marcos 4.14 nos dice que el sembrador representa a alguien que siembra la palabra. El sembrador es el que siembra la palabra. Así que la parábola empieza con el cuadro de alguien que está sembrando semilla. Jesús lo interpreta para nosotros más adelante y dice que en esta parte del relato, que es un cuadro de alguien que es un sembrador de la semilla de la palabra de Dios, un maestro o Jesucristo mismo. Ahora, a fin de captar el significado de esto, hay que entender lo que significaba sembrar en la cultura en que vivía Jesús. Tengo un amigo que vive en Iowa y que inventó una máquina para sembrar 16 surcos de maíz a la vez. Es una invención asombrosa, con un aparato hidráulico que hace posible que siembre 16 hileras de maíz a la vez. Pero no es esa la manera en que se hacía en el Nuevo Testamento. Lo que hacían en el Nuevo Testamento es que ponían la semilla en un saco o bolsa de cáñamo y se la echaban al hombro. Entonces la persona salía y tomaba un puñado de semilla conforme caminaba y entonces aventaba la semilla para esparcirla. Esparcían arrojando la semilla al aire. Así es como sembraban la semilla. Así que en este relato Jesús dice que hay un sembrador. El cuadro que hay que tener en mente al pensar en esta parábola es el cuadro de un hombre que tiene una bolsa de semilla colgada al hombro. Y está aventando la semilla sobre el terreno, sobre la tierra. El sembrador salió a sembrar. Ahora, de manera interesante, la semilla aventada cae donde cae. Como Jesús lo va a indicar más adelante, una parte de la semilla cae en terreno bien preparado y otra parte simplemente cae a la tierra. Así que tenemos al sembrador. Es el primero que aparece en el relato. Luego tenemos la semilla. La segunda cosa que es necesario saber en el relato de Jesús es la semilla. La Biblia dice en el versículo 14 que la semilla es la palabra. Jesús nos da la interpretación de esta parábola un poco más adelante. Da el relato en los primeros versículos y después, más adelante, en este capítulo, dice, está bien, esto es lo que significa. Ya nos ha dicho quién es el sembrador. Es la persona que esparce al aire, por así decirlo, la palabra de Dios. Ese sería alguien como yo. o lo que Jesús estaba haciendo en la tierra. Ahora dice que la semilla es la palabra de Dios. ¿Por qué la semilla es un buen cuadro de la palabra de Dios? Permítanme darle un par de razones. Primero que nada, la semilla tiene vida en sí misma. Cuando era niño, mi madre solía recibir unos paquetes de semillas. Venían por correo, aunque usted no lo crea, en paquetes pequeños. Cuando niño, solía ver estos paquetes sobre la mesa, Y tenían al frente el retrato de lo que se suponía que debían producir al crecer. A veces eran flores, a veces otras cosas. Yo miraba esos paquetes pequeños. En ese paquete había algo que iba a ser algo como lo que aparecía en el retrato. Es asombroso que cuando esas semillas brotan, uno las mira y no se parecen en nada. Pero en la semilla hay vida. Y cuando esa semilla se planta y se le permite germinar, produce vida. ¿Cuántos saben que eso es lo que sucede con la palabra de Dios? Cuando la palabra de Dios se planta en el corazón de alguien, se le siembra en el corazón, uno piensa, ya se lo dije, le di la palabra de Dios. Y luego, de repente, un buen día, uno se da cuenta de que la semilla está germinando en el corazón de esa persona y que está expresándose de maneras que no se podían imaginar. ¿Cuántos saben? Que otra cosa en cuanto a la semilla y que es como la semilla de la palabra de Dios es que en la semilla no solo hay vida, sino que en la semilla hay semillas de otra vida. Por ejemplo, si usted pone un maíz en la tierra, madurará y crecerá y producirá una mazorca que tiene muchas semillas. Y cuando usted plante esas semillas, tendrá muchas más. Y es lo mismo con el Evangelio también. Cuando se siembra las semillas de la palabra de Dios en el corazón de alguien y germina, esa persona se lo dice a otra, que a su vez se lo dice a otra. De hecho, permítame preguntarle, ¿cuántos de ustedes se criaron en un hogar cristiano o son cristianos primordialmente debido a sus padres, que eran cristianos, y les enseñaron la palabra de Dios? Como ven, hay vida en la semilla y hay vida en la semilla para más de uno. Hay vida en la semilla para muchos que huirán. porque eso es lo que Dios ha hecho en su vida. Muchas de las cosas en cuanto a las semillas son como sembrar la palabra de Dios. La semilla de la palabra de Dios. Pedro nos recuerda en primera de Pedro 1 Pedro 1.23 que somos renacidos. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que esos son los dos primeros puntos. Pero no se emocione demasiado. El tercer punto... es más largo que los dos primeros juntos. El sembrador sale a sembrar y la semilla que siembra es la palabra de Dios. Luego Jesús dice, esto es lo que el relato significa. Entonces, Jesús empieza a hablar de cómo la semilla cae en diferentes tipos de terreno. Al hacerlo, bosqueja algunas actitudes diferentes que las personas tienen hacia la palabra de Dios. Y déjeme decirle que todos nosotros, ustedes que están en este salón, o que me están oyendo por radio o televisión, vamos a estar representados por uno de los terrenos diferentes de los que Jesús va a hablar. Jesús dice que cuando la palabra de Dios es enseñada, cuando se le predica, hay diferentes reacciones a ella, y esas reacciones son como las diferentes clases de terrenos en los cuales se planta la semilla de la palabra de Dios. Y voy a decirles de manera breve lo que Jesús dice en el relato, y luego voy a decirles lo que el relato significa. Una de las razones por las que a todos nos encanta esta parábola es porque Jesús nos da la interpretación de ella. No tenemos que preguntarnos qué es lo que significa. Jesús da el relato en los primeros versículos y después dice, esto es lo que quiere decir. Así que, observemos al primer terreno. Voy a llamar a este terreno un terreno que representa el corazón encallecido. La Biblia nos dice que el terreno representa el corazón. Mateo 13, 19 dice, lo que fue sembrado en su corazón. Marcos 4.15 dice, la palabra que se sembró en sus corazones. Lucas 8.12 dice, quita de su corazón la palabra. La Biblia nos dice que en la parábola de Jesús, el terreno representa el corazón cuando la palabra de Dios viene a nosotros. ¿Qué clase de corazón tenemos? ¿Qué clase de terreno tenemos? La primera clase de terreno es lo que pudiéramos llamar el corazón encallecido. Lean conmigo el versículo 4 y luego la interpretación en el versículo 15. Versículo 4. Y al sembrar, aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. ¿Qué quiere decir eso? Veremos la interpretación que da Jesús en unos momentos, pero permítame darle un poco de trasfondo cultural a fin de que esto resuene en nosotros. En el mundo agrícola en el que Jesús estaba relatando esto, No organizaban los campos de cultivo como nosotros en estos días. ¿Alguna vez ha volado sobre sambríos de trigo o de cebada? ¿Ha notado lo hermoso que se ve? Cuadrado, rectangular o con los círculos de la irrigación. Es como si alguien hubiera trazado un mapa y es hermoso. No era así en Israel, sino que había límites o bordes. De hecho, alrededor de los campos en donde sembraban la semilla, había senderos por donde la gente podía caminar. En realidad, iban de un terreno a otro caminando por estos senderos. Los senderos se endurecían, debido a que la gente pasaba por ahí pisando sobre el suelo. Así que estos senderos, entre terreno y terreno, eran duros. La Biblia dice que eran caminos. Ahora, capta el cuadro de nuevo. Aquí tenemos al sembrador. Tiene colgada al hombro una bolsa con la semilla. Está esparciendo la semilla y la arroja al aire. La Biblia dice que algo de la semilla cayó sobre el camino que estaba entre los terrenos de cultivo. Ese terreno es duro. La semilla simplemente cae sobre la tierra y no puede penetrar de ninguna manera. No hay manera en que la semilla germine. Está encima del terreno y ahí se queda. La Biblia dice que vinieron las aves del cielo y la comieron. Ahora, ¿Qué significa eso? Veamos lo que Jesús dice que significa. Observe el versículo 15. Jesús dice, Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en sus corazones. La quita. La Biblia dice que la semilla es recibida por el oído, pero debido a la dureza del corazón nunca germina. Lucas dice que lo que las aves no se comieron fue pisoteada. Así que las aves y los peatones destruyen la semilla que cae en el camino. Y la palabra viene al hombre y hace una impresión momentánea en él o ella. ¿Ustedes lo han visto? Tal vez le ha sucedido a usted. Tal vez este es quien es usted. Incluso tal vez se despierte a la posibilidad de un mundo enteramente nuevo cuando lo oye. Pero entonces piensa al respecto. Y se da cuenta de que se siente cómodo en donde está y se endurece hacia la palabra de Dios. Y entonces, la semilla que fue sembrada en su corazón, tal vez en una predicación en el templo, o por un programa de radio, o por televisión, o de alguna manera usted lee, o alguien le habla de la palabra, pero esa es la semilla que no llega a su corazón, sino que se queda ahí encima. Y antes de que usted lo sepa, Satanás viene y se la quita, se la lleva. Lucas 8.12 nos dice que la persona que experimenta lo que acabo de decir no es un creyente. Note lo que dice. Y los de junto al camino son los que oyen. Y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra para que no crean y se salven. En otras palabras, no son salvados. ¿Cuántos conocen a personas así? Usted ha estado con ellas. Asisten a los cultos. No son antagonistas. Asisten a la iglesia e incluso... Ni siquiera discuten en cuanto a asistir a los cultos. Oyen la palabra de Dios y conocen a otras personas cuyas vidas han sido transformadas por la palabra de Dios. Oyen la palabra de Dios y prestan atención. Y sin embargo, sus corazones son tan duros que no permiten que la palabra de Dios penetre ahí. Y así, la palabra de Dios se queda simplemente ahí. Y Satanás viene y la quita. Por cierto... No tiene que ser una persona no salvada para tener un corazón endurecido hacia la palabra de Dios. Si usted no presta atención como cristiano, puede permitir que su corazón se vuelva encallecido. ¿Saben lo que es un callo? Recuerdo cuando de muchacho trabajaba y crecían callos en mis manos y también solía tener callos en los dedos del pie porque jugaba baloncesto todo el verano. Los callos son duros. Son una acumulación de piel que tiene diferentes capas para protegerse de una lesión mayor. Pero los callos en el corazón no es algo que uno quiera. Amigos y amigas, usted no quiere desarrollar un corazón tan encallecido de modo que cuando venga la palabra de Dios no tenga una receptividad para ella. Y como saben, la familiaridad puede producir callos, incluso en los creyentes. A menudo me pregunto, ¿cuán duro debe Satanás trabajar desde el momento en que yo digo amén hasta que usted se sube al coche y se va a casa. Estoy seguro de que está trabajando a tiempo extra para quitar la palabra de Dios de su corazón. Así que la primer categoría de los que oyen la palabra de Dios son las personas de quien diríamos que tienen un corazón encallecido. Ahora, el segundo grupo nos lo da Jesús en la parábola en los versículos 5 y 6. Dice que algunos tienen un corazón encallecido, pero otros tienen un un corazón casual. Marcos 4:5. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad la tierra, pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. ¿Quieren saber lo que eso significa? Vean los versículos 16 y 17 y Jesús nos dice cómo encaja esto en el relato. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que Cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Capten el cuadro. El sembrador está sembrando. Algo de la semilla cae en el camino que hay entre dos terrenos, pero una parte cae en pedregales. Solía pensar, al leer esto hace años, que esto quería decir que el terreno tenía muchas piedras. que era como si fuera un terreno con muchas piedras. Pero no es eso lo que significa. Quiere decir que lo que hay es un pequeño depósito de tierra que se acumula sobre el granito. Así que hay una roca o piedra y encima de la roca hay un espacio, tal vez de un centímetro de profundidad, y ahí se acumula la tierra. La Biblia dice que cuando el sembrador sale a sembrar, algo de la semilla cae en ese lugar que tiene apenas un poquito de tierra sobre la roca y la semilla penetra pero no puede ir muy adentro, porque no tiene a dónde ir. Cae en pedregales y germina. Eso es lo que he aprendido en la agricultura. Si la semilla no tiene lugar a dónde ir en términos de penetrar en la tierra, florecerá por encima. Lo que sucede es algo realmente interesante. La semilla cae en terreno que está sobre una roca, penetra un poco, pero no tiene lugar a dónde ir. Florece por encima, pero no tiene mucha raíz. La raíz no penetra mucho en el suelo, simplemente está por encima. Y la parábola de Jesús dice que luego viene el sol, la quema y se seca. Y esta es la interpretación. Jesús dice que el sol es lo que llamaríamos persecución o resistencia. Ahora, ¿qué está diciendo? Este es el cuadro. Aquí tenemos a una persona que viene al templo. Oye la palabra de Dios y da una respuesta inmediata a ella. Quiero decir, incluso puede ser emocional. Hay a lo mejor lágrimas, responde a ella inmediatamente, pero no permite que penetre en su corazón. Está simplemente en la superficie, tiene un florecimiento inmediato, pero tan pronto como las cosas se vuelven difíciles, tan pronto como viene la tribulación, tan pronto como viene la crítica, tan pronto como tiene que ponerse firme por lo que cree, tan pronto como tiene que admitir que es cristiano, se hace evidente que la palabra en realidad no ha germinado en su corazón. no ha penetrado hondo en el corazón y la Biblia dice que se seca. Esa persona no es cristiana. Su respuesta es rápida y también el rechazo es rápido. Y tengo que decirles, amigos y amigas, que esto me preocupa porque pienso que hay muchos en nuestras iglesias que tienen corazón de piedra profesan entrar con gozo en la vida cristiana Pero si uno mira lo que está pasando en sus vidas, no hay evidencia de que esté teniendo lugar algo de vida real. Tienen una respuesta inmediata, pero acaban retrocediendo a la vida que tenían antes. Déjeme decirle algo. Usted dice, el Señor no debería enviar persecución. No, la persecución es buena para nosotros. La persecución prueba nuestra fe y nos hace crecer. Y Jesús no está diciendo que esta persona fue salvada. o que haya perdido su salvación. Está diciendo que nunca la tuvo para empezar y que lo que tuvo fue una experiencia emocional superficial y eso fue todo. La parábola de Jesús debe hacernos pensar en dónde estamos, lo que tiene lugar en nuestra vida. Algunos son buenos para fingir, para montar un buen drama y actuar como si fueran cristianos. Aprenden el vocabulario cristiano. Saben lo que es eso, ¿verdad?, Dicen las palabras exactas en el momento preciso. Y no estoy criticándolo, ni estoy tomándolas contra usted. Estoy simplemente diciendo que si yo fuera usted, me aseguraría de que en verdad soy cristiano y que la semilla de la palabra de Dios en verdad ha germinado en mi corazón. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Así que tenemos el corazón encallecido y tenemos el corazón casual. Y el tercero es en donde yo diría que estamos la mayoría de nosotros. Como pueden notarlo, a fin de que una semilla lleve fruto, hay que tomar en cuenta un buen número de factores, como la semilla misma, la acción de sembrar y de cuidarla, e incluso el terreno mismo. Como hemos visto, hay toda una variedad de terrenos y eso determina toda una variedad de fruto. El lunes continuaremos nuestra consideración de las enseñanzas que nos da la Biblia sobre el tema El Sembrador y la Semilla. Vamos a hablar de eso la próxima semana. Luego el martes y el miércoles terminaremos nuestra serie En Busca del Salvador con el último mensaje titulado ¿Cómo hacer que su fe crezca? De nuevo, quiero animarle a que ordene la guía de estudio y también el juego de discos compactos con las grabaciones de estas lecciones. Póngase en contacto con momento decisivo para recibir toda la información que necesite para ordenar estos recursos. Puede hacerlo en línea, si esa es la manera en que usted prefiere, o puede llamarnos por teléfono. Creemos que la Palabra de Dios es la respuesta a las necesidades de los seres humanos de hoy. Es nuestro llamamiento producir enseñanza comprensible de la Palabra de Dios y ponerla en circulación a lo ancho y a lo largo, tanto como no sea posible.